Y allí celebramos un pacto. Vamos a ir a la, a la letra de nuestro bosquejo. Tomando como ejemplo a dos padres que estoy seguro querían ser buenos padres. Y estoy seguro que en el proceso, especialmente al principio, no sabían cómo llegar a ser buenos padres. Estoy hablando, desde luego, de Jacob, es nuestro personaje que hemos venido siguiendo, no digo que es el personaje central, porque el personaje central en la Biblia es Dios, pero Jacob nos ayuda mucho a entender a las luchas que nosotros libramos en nuestra vida cristiana y en nuestros roles, en nuestra relación interpersonal, especialmente en la familiar y particularmente, por el día de hoy, en la de ser padres. Y entonces ah, recordamos que Jacob, eh, este, este prototipo de, de, ah, de un personaje del cual Dios habría de eh, establecer como tronco principal para la formación de su pueblo, de la genealogía de Jacob, como sabemos, pues viene la descendencia de doce hijos que habrían de ser ah, a la postre las ah, cabezas de las doce tribus del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Es interesante, uh, cuando nosotros vimos la semana, uh, eh, durante la semana, entre la semana, que Jacob igual, que Isaac igual, que Abraham, habían casado con mujeres que tenían en común. Estériles, estériles. Otra vez, Dios queriendo uh, decirle al hombre, a usted, a ellos y a mí, queriéndoles uh, decir, mira, tú necesitas creer, a mi palabra, a mi promesa, y a depender de mí, y no de tus propias fuerzas. Y en la esterilidad de Sara, de Rebeca, de Raquel, encontramos una vez y otra vez uh, la gracia de Dios, la mano de Dios, obrando para ser fiel a su pacto y a su promesa, y permitir de esta manera que hubiere la descendencia. que habría de dar a la postre otra vez la formación de su pueblo. Entonces, la primera cosa que vamos a destacar en esta, en, en esta mañana, porque el, en la primera parte del capítulo 31 del libro de Génesis, nos destaca a, a, a Jacob como un personaje prominente en el campo económico, en el campo material, en el campo comercial. Jacob, note usted lo que dice la Biblia de él, en el versículo 43 con el que termina el capítulo 30 y nos enlaza con el capítulo 31. Leemos juntos, por favor, el versículo 43. Génesis 30. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y se enriqueció muchísimo. Si hermanos, ser padre... Como el padre fuera tener bienes para proveer a todo lo que los hijos necesitan, Jacob estaría en las condiciones ideales para ser un padre perfecto. Porque dice la escritura que él enriqueció muchísimo. Los ganados de, de Jacob, como ya sabemos, uh, se habían multiplicado de manera extraordinaria. Su hacienda había crecido, sus saberes en el sentido material se habían incrementado. Uh, el valor económico de Jacob era superior al valor que tenían los bienes, los ganados y las tierras de Labán. Dios lo había hecho. Había enriquecido a Jacob, pero Dios le estaría diciendo por la misma manera a, a Jacob, mira, tus bienes son una cosa y tu familia es otra cosa. Los bienes no son la solución a los problemas que tu familia va a enfrentar y los bienes no van a resolver todos los conflictos que se pueden dar en la relación interfamiliar. El hecho de que tengas bienes no te hace buen padre. Y esta debería ser una premisa que nosotros debemos sentar antes de avanzar en el mensaje, porque la mayoría de los padres estamos empecinados en tener cosas para darle a los hijos. Porque nos parece que lo que los hijos necesitan para, para satisfacer uh, sus ideales es cosas. Y cuando hablo de cosas, estoy hablando de bienes, de carácter material. Allí doblamos el horario en el trabajo. Y extendemos el calendario para darles más y para darles mejor, para sentirnos mejores padres. Pero otra vez, ese no es el mejor patrimonio. Y hermanos, si tienes bienes, si en verdad tus bienes han crecido, si se han multiplicado, Si se han incrementado y has enriquecido, a la misma razón que enriqueció Jacob, no será por tu habilidad, no será por tus destrezas, no será por tus capacidades, no será realmente por tus fuerzas, por tu ingenio, por tus estrategias. La única razón, y esto es lo que vamos a ver en el primer punto del sermón, es que lo que tú tienes, lo que tú posees, en lo que has crecido, es gracias a la provisión de Dios por su fidelidad al pacto. Eso es. Es la provisión de Dios por su fidelidad al pacto, no por ti, sino por él, porque él hizo un pacto con su pueblo, y el pacto con su pueblo es de carácter unilateral en primera instancia, y Dios cumple por su palabra, por su persona, por lo que es la parte que le corresponde en el pacto. Y vamos a ver que esto es así, porque hermano, a veces nosotros pensamos que, que Dios prospera a los buenos, Y castiga a los malos. Pero lo que vamos a ver en el, en, el, en el pasaje es que Dios da provisión a sus hijos por su fidelidad al pacto, a pesar de los pesares, de lo que pueden ser y de lo que mayormente son sus hijos. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces vamos a ver el inciso A. En la vida de Jacob, Dios da provisión a Jacob por su fidelidad al pacto a pesar de que Jacob practica la poligamia. Y hermano, ese, ese es un problema en la, en, en, en la vida de los patriarcas. Hemos, hemos estado viendo la vida de la vida de Abraham, hemos estado uh, exceptuando a, a, a Isaac. Pero hemos estado viendo la vida de Abraham y ahora llegamos a ver la vida de Jacob y Jacob otra vez. Jacob con su, ah, con su carácter malicioso, malintencionado muchas veces, engañoso, suplantador en, el, en la condición de Jacob. No sería extraño que Jacob, teniendo como antecedente a su abuelo Abraham, tomara también a esa referencia de allegarse a varias mujeres para formar descendencia. Y eso. Más tarde o más temprano le habría de producir consecuencias. En la vida familiar, como ya sabemos, Jacob tomó como mujer a la hija mayor de Labán. Y usted puede decir, es que fue engañado. ¿Y qué podía esperar un engañador? Más tarde también será engañado. Jacob no solamente toma a, a, a Lea por esposa, después va a tomar a Raquel por esposa. Y aunque uh, se destacaba el domingo pasado el amor de, de, de Jacob por, por esta mujer, no sería tanto. Porque después vamos a encontrar nosotros a Jacob llegándose a las siervas de Lea y de Raquel. Y hermano, nada más, no es que Dios quiere exhibir a Jacob. Lo que Dios quiere es mostrar que Jacob no es el mejor esposo y padre, que podríamos pensar, debería ser. Que Jacob sí, desde luego, uh, comete er errores serios que le habrán de, de cobrar la factura cara más adelante, y, y, ese, y otra vez, hermano, es el tema, algo que Dios no había permitido, aunque algunas personas quisieran apoyarse en la práctica de la poligamia, en el hecho de que personas como los patriarcas en el Antiguo Testamento tuvieron más de una mujer, Y, y puedan decir que era, era un factor de carácter social y cultural y de la época, lo cierto es que en la Escritura no está permitido, esto está prohibido. No es así el plan de Dios. Y, y si no es el plan de Dios, tarde o temprano, ese, esa actitud, esa práctica, va a traer consecuencias como las trajo en la vida de Jacob. A pesar de que Jacob practica la poligamia. Y si eso ve... a pesar de que Jacob mantiene su tendencia pecaminosa. La semana pasada hablábamos acerca de ese Jacob teniendo un encuentro con Dios. Podríamos pensar que uh, antes del encuentro con Dios y después del encuentro con Dios, al menos el primer encuentro, porque Jacob tiene varios encuentros con Dios, en el, en el primer encuentro podríamos decir nosotros tenía que haber necesariamente cambios. Y yo creo que los hubo. Pero yo creo que los cambios que hubo no fueron contundentes, inmediatos, instantáneos y suficientes. Sino que, eh, que Jacob sigue todavía en un proceso con la misma tendencia, con la misma tendencia, con, con actitudes humanas, con, con actitudes uh, que, que denotan desde luego su tendencia a su Carácter, y el carácter de, de, de Jacob estaba sellado, estaba impregnado de una actitud engañosa y mentirosa. Era una persona así, tenía este vicio tan arraigado. Que cuando iba a hacer un trato, una operación de comercio, algo que le pudiera favorecer, en lo primero que pensaba Jacob era en cómo obtener ventaja. Era un ventajoso. Y lo, y, y lo vemos una vez y otra vez. Tuvo que pagar caro, desde luego, esta a, actitud y esta actividad de Jacob le costó, le costó. En el proceso tuvo que pasar la prueba. Y por eso llamamos, hermanos, a, a, al mensaje como paternidad a prueba. Porque, porque va aprendiendo Jacob, vez tras vez, va aprendiendo metido en el crisol del calor para sentir el rigor. del sufrimiento para que al final pueda salir como dice la escritura más preciosa la fe que el oro y ahí tenemos a, a, a Jacob 20 años trabajando en las tierras y con los ganados de su suegro Labán y él nos hace una descripción bastante, bastante clara acerca de cómo era su trabajo, día y noche trabajando, velando los intereses de su suegro, cuidando de sus rebaños para hacer que creciera la hacienda de su suegro, trabajando por el amor de Raquel Sí, siete años y siete años más y seis años más por la hacienda de Labán. Y Dios le está, le está sometiendo a esa disciplina de pagar el precio de su menosprecio a la fidelidad, a la lealtad, a la veracidad y a la honestidad. Y ahí encontramos a Jacob en ese proceso. Sin embargo, hermanos, a pesar, a pesar de que Jacob mantiene su tendencia pecaminosa, la provisión de Dios no es menos. Gracias a Dios, ¿no? Porque ese es el caso uh, suyo y el mío. También, a pesar de nuestra tendencia pecaminosa, sí somos hijos de Dios, sí somos llamados a ser padres mejores que, uh, que, que los que no son creyentes, porque déjeme decirle que, que la diferencia que hay entre padres no creyentes y nosotros como padres creyentes es que nosotros tenemos la bendición de parte de Dios, de tener a Dios como nuestro guía y como nuestro proveedor. Esa sería una diferencia sustancial entre ellos y nosotros. Pero a pesar de que tenemos a Dios como nuestro guía y nuestro uh, protector y nuestro proveedor, muchas veces no le atribuimos la gloria a Dios y nos atribuimos la gloria nosotros a nosotros mismos. Y algunas veces eso pasó en la vida de Jacob. A pesar de que Jacob mantiene su tendencia pecaminosa. Y hermano, otra vez porque Dios quiere poner en alto relieve su persona. Y, y quiere poner en el relieve bajo nuestra persona para que nosotros entendamos quién somos nosotros y quién es Él. A pesar, a pesar otra vez de nuestra tendencia pecaminosa, Dios nos ama. Dios sigue amándonos. Dios sigue dándonos oportunidades. Dios sigue prodigándonos atenciones. Dios sigue dándonos provisiones. Aunque no. Las merecemos. La provisión de Dios por su fidelidad al pacto, a pesar de que Jacob practica la poligamia, a pesar de que Jacob mantiene su tendencia pecaminosa, sé, a pesar de que Jacob no confía totalmente en su palabra. ¿Se acuerda cuando Jacob venía camino a Arán? ¿Se acuerda del voto que Jacob hizo? ¿Se acuerda que Dios le había prometido a Jacob que estaría con él? Que su presencia iría con él. Señor, si vas conmigo. Entonces Jacob dijo, ah, recuerda que hizo un voto y ahí derramó también aceite sobre la, pie, sobre la piedra y también dispuso y propuso que daría de todas las cosas que el Señor le diera, el diezmo lo apartaría, etc. Sin embargo, si nosotros observamos la vida de Jacob, aún después de esa promesa y aún después de ese pacto, Jacob sigue, sigue desconfiando y sigue haciendo las cosas a su manera, a su manera. Y no confía suficientemente en la palabra de Dios. Yo no sé cuándo, leyendo el texto, uh, no encontré... fecha aproximada, de cuando Dios le habría dicho a Jacob que regresara a la casa de sus padres. Pero Dios le había dicho que regresara. Esto lo dice la Escritura en la porción que estamos viendo. Vea versículo 3. Después de que cambian las actitudes de, de, de Labán, de que cambia también la actitud de los cuñados, que no es la misma, comienza a tener problemas con la familia de Labán, llegamos al verso 3, leamos juntos. También Jehová dijo a Jacob, Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Una vez y otra vez. La promesa de, del Señor, y yo estaré contigo. No es primera vez que Dios le dice esto a Jacob. No es única persona a la que Dios dice, estaré contigo. ¿Sabe que esto el Señor le dijo a Abraham? Allá por el capítulo uh, 21 que ya vimos. También esto le dijo Dios a Moisés. Recuerda usted que Moisés dijo alguna vez, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos pidas que vayamos. Yo no voy a ir delante si tú no vas con nosotros. Cuando Moisés advierte que la presencia de Dios no está allí, él no está dispuesto a dar un solo paso. La presencia de Dios fue prometida también a Josué. La presencia de Dios fue prometida a Gedeón. Y la, la presencia de Dios, hermano, ha sido prometida a nosotros, ha sido prometida a nosotros. Cuando el Señor nos manda para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, nos hace también una promesa al final de aquel a, pasaje de Mateo, capítulo 28, de los versículos 19 al 20. Y aquí, ¿qué cosa? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la presencia de Dios. Palabras dadas a, a, a los personajes de que estamos hablando y palabras dadas a nosotros, el punto no es si Dios dio la promesa, sino es si nosotros creemos la, la palabra, si creemos a la promesa. Y ahí está Jacob, hermano, luchando con la palabra de Dios, porque él piensa, o al menos hasta hace un momento pensaba, que todo lo que estaba incrementándose en su hacienda era el producto de su trabajo y de la injusticia que tenía Labán para con él. Aunque finalmente llega a reconocer, y solo cuando está en el rigor de la prueba, llega a reconocer que Dios, sí, estaba con él. Dios le había dicho entonces, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y estaré contigo. Note lo que dice versículo 4, estamos ahí en Génesis 31, no pierde el pasaje. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, Veo que el semblante de vuestro Padre no es para conmigo como era antes, más el Dios de mi Padre, ¿qué cosa? Mas el Dios de mi Padre ha estado conmigo. Comienza a reconocer el valor que tiene la presencia de Dios. Y ahí vamos a entrar entonces en el punto dos del mensaje. Número bueno, dos. Los principios para llegar a ser Padre Como el Padre. Ahí tenemos a un Padre amoroso incondicionalmente. Tenemos a un Padre proveedor a pesar de nuestro pecado. Tenemos a un Padre protector a pesar de que no lo merecemos. Tenemos a un Padre que cumple el estándar más alto de ser Padre para llegar a la perfección en la persona de Dios. Y ese es el paradigma para nosotros tomar y considerar para ser padres como Él. Pero necesitamos aplicar principios que nos van a ayudar. a tomar ese perfil. Hay muchos más, pero vamos a mencionar por lo menos cuatro principios necesarios, básicos, para llegar a ser padre como el padre. Inciso sí, A, la presencia de Dios es el patrimonio más precioso. La presencia de Dios es el patrimonio más precioso. Hermano, No sé cómo quieres formar tu patrimonio. A veces nosotros hablamos de la necesidad de tener una casa propia para formar el patrimonio de la familia. Y cuando tenemos una, pensamos que necesitamos dos para incrementar el patrimonio de la familia. Y cuando tenemos a, a un cierto ahorro y un cierto bien, pensamos que necesitamos otro más para incrementar el patrimonio de la familia y nos centramos en el hecho de creer que las cosas materiales son el patrimonio familiar. Y, van bueno, otra vez, recordamos, Abraham, Isaac, Jacob, no fueron mejores porque tenían más. Y tal vez, a juzgar bien, muchas veces fueron mejores cuando no tenían nada. Estoy hablando de bienes materiales. Jacob se enriqueció muchísimo, así dice la Escritura. Y ahora dice Jacob, veo el semblante de vuestro padre que no es para conmigo como era antes. Y usted sabe que Jacob, ¿a qué se refiere cuando dice, veo el semblante de vuestro padre que no es el mismo? Como era antes. Y usted sabe por qué el semblante de Labán había cambiado para con su, su yerno Jacob. ¿Verdad? No es difícil saberlo por la lectura del pasaje. Había cambiado el semblante de Labán. Y había cambiado el semblante de los cuñados de Jacob, los hijos de Labán, para Jacob. Porque ¿qué decían ellos? Note el versículo...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 Parece que estaría diciendo Jacob que no tiene la van. ¿Qué cosa es? La presencia de Dios. Y con la presencia de Dios tengo el pacto de Dios, y con el pacto de Dios tengo la promesa de Dios, y tengo la certeza de la fidelidad de Dios a su pacto. Y eso es superior a los bienes. materiales. La presencia de Dios es mayor, es superior. La razón está llegando a este punto Jacob de, de reconocer, de entender. No es que yo hice unas tretas allí con, una, con unas varas y e hice unos listados en las varas y los puse allí cuando venían a brevar los ganados Y, y, y seleccioné entonces a las a las cabras y a los y, y a los machos que eran más fuertes y, y por eso no eso todo eso hizo, pero él está diciendo y más adelante le dice a sus esposas Dios me lo reveló y yo lo hice así, y Dios le quitó. Alabán, lo que era de alabar, y me lo dio a mí, porque él prometió que su presencia iría conmigo. La presencia de Dios es el patrimonio más precioso. Y hermano, la reflexión que podríamos hacer y la aplicación inmediata para hacer en el pasaje es: si tú tienes bienes, si tienes buen trabajo, si tienes posesiones, si tienes potencial para tener posesiones, pero no tienes la presencia de Dios, no tienes nada. En verdad no tienes nada, tu patrimonio, el tuyo y el de tu familia es exiguo, es nada. Pero al revés, si no tuvieras bienes y la presencia de Dios está contigo y tú confías en la promesa de Dios, y hermano, no es que está con unos sí y con otros no, es la promesa que Dios dio a sus hijos, a sus discípulos. Y si estamos ahí en el grupo, entonces es promesa nuestra, estaré contigo. Estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida. Y, y hermano, esa es la, la, la, la promesa que nosotros debemos reclamar antes que decirle, dame este trabajo, me muero, dame Dios este coche, si no, ah, eh, entonces ah, voy a pensar que no me has dado nada, dame esta casa porque la necesito en la mayor amplitud, la reclama que nosotros podemos hacer en relación al pacto que Dios ha celebrado con nosotros, nuevo pacto es, mi presencia será contigo. Y la determinación que debemos tomar es, no voy si tu presencia no va conmigo, Porque la presencia de Dios es el patrimonio más precioso. Inciso si B, el propósito de Dios es superior a los planes personales. Qué interesante, mamá. ¿qué planes tienes tú para tu familia? Probablemente has trazado planes y no es malo hacer planes. Quizá tus planes están en el sentido de voy a sacarlos de este ambiente, los voy a llevar a otro ambiente. Los voy a sacar de esta ciudad y los voy a llevar a otra ciudad. Los voy a, a, a sacar de, a, de esta universidad y les voy a llevar a otra universidad. Les voy a poner en tal o cual plano superior para que tengan un hombre. ¿Sabe lo que Dios está haciendo con Jacob? Le está diciendo a Jacob, Jacob. Por cierto, hermano, le decía hace un, hace un momento que, nos, que no teníamos tiempos de cuando Dios habría hablado a Jacob para que regresara. ¿A dónde? Debería regresar a Palestina, a Canaán, ¿verdad? Porque a, a Jacob estaba en Arán. Y entonces, uh, el, el Señor, fíjese usted, uh, Jacob comienza a tener descendencia, ¿en quién? En Lea, en Vila, en Silpa, pero no tiene descendencia Raquel. Y, y, y llega a tener, finalmente, hermano, llega a tener descendencia en Raquel número 11. De la descendencia. ¿Quién? José. Y Jacob sabe una cosa, hermano, Jacob sí conoce al Señor, y Jacob sabe, el hijo de la promesa, la simiente, de la que el hermano Jonathan a, a, a, hablaba en, en unas semanas atrás, la simiente que Dios prometió a Adán, en Génesis 3, viene, Muy claramente marcada en la Escritura. Y cuando llegamos a la vida de Jacob, encontramos, pasaron diez. Y no era ninguno. Porque no era de la descendencia de Raquel, la esposa. Hasta que viene José. Y Jacob, cuando viene José, justamente cuando nace José, viene a su suegro Labán. Y le dice, permíteme volver a la casa de mis padres. Y él no le dice porque ha nacido José, pero él dice, tengo esposas e hijos y es tiempo de volver a la casa de mis padres. ¿Por qué sabía Jacob que era el tiempo? Porque había nacido José. Y habría de nacer otro después para completar los doce. ¿Quién? Benjamín, que por cierto la, la, el nacimiento de Benjamín produjo la muerte de Raquel, que por cierto es por lo que Jacob dijo, ¿verdad? Cuando Raquel robó los ídolos, ¿se acuerdan ustedes que ahí dijo Jacob, si encuentras los ídolos, le dijo a Labán, búscalos, no, no los hemos robado. Pero en aquella persona en que los encuentres, que muera, ¿sabe dónde estaban los ídolos? Los tenía guardados Raquel. No mucho tiempo después, al nacimiento de Benjamín, Raquel murió. Esa es otra historia. Lo que, lo que ahora ah, queremos enfatizar es el tema, hermano, de que, de que Jacob entiende que debe regresar a Canaán. ¿Y sabe por qué? Porque Jacob entiende, mira, aquí en Arán, Dios me ha prosperado mucho. ¿Cómo era en Arán Jacob? ¿Cómo dice la Biblia? Era... Se había enriquecido muchísimo. Entonces, podríamos decir nosotros que era riquísimo, ¿verdad? Era riquísimo Jacob. Y Jacob podría decir, hermano, mira, aquí me va bien. Aquí me va bien. Cuando yo crucé el Jordán para llegar a Arán, nada más traía un bastón. Es todo lo que traía. Y es cierto, eso lo va a decir después, en el capítulo 32. Nomás traía un bastón. Ahora sí que podríamos decir, hermanos, que Jacob no tenía ni en qué caerse muerto. ¿Verdad? Como decimos en el sentido coloquial. Jacob no tenía, ¿sabe qué tenía por cabecera? Una piedra. Vimos eso la semana pasada. No tenía nada. cruzó el Jordán con un bastón. Y allá en Arán, Dios lo había bendecido y lo había prosperado. Allí sus hijos podían haber crecido en un ambiente de, de incremento de bienes y podían haber tenido, hermano, posesiones como ningún otro y Jacob podía haber sido don Jacob allí en aquella región. Pero Jacob dijo, esos podrían ser mis planes. Pero esos no son los planes de Dios. El propósito de Dios es que me regrese con mi familia a Palestina, a la casa de mis padres. Pero Jacob, allá está Esaú. Pero Dios me mandó. Y yo creo que Jacob sí le pensó, hermano. Imagínense, quedarse en Arán le implicaba incrementar sus bienes y aunque tuviera... a celos de los cuñados y del suegro, que eso podría ser tolerable y más o menos razonable, volverse para regresar a Palestina, Canán, tendría el juramento de venganza de su hermano Esaú, que había dicho, no descansaré hasta que vea muerto a Jacob. Lo mataré. Y, y Dios viene y le dice, Jacob, regrésate. Le debieron haber temblado las rodillas. Una con otra debieron haber sonado a Jacob. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo. Regrésate. Y sabe, hermano, un principio para llegar a ser padre como el padre es... Cumplir el propósito de Dios que es superior a los planes personales. Y tal vez usted piensa en el TEC, y usted piensa en la UNEM, y tal vez usted piensa en la empresa más prominente, y tal vez usted piensa en la colonia más significativa y más influyente. Pero Dios tiene sus propósitos, y sobre los planes personales que podamos tener como padres, tenemos que atender a los planes de Dios. Porque el propósito de Dios, si queremos ser padre como el Padre, tiene que ser. Superior al plan personal. ¿Está de acuerdo? El propósito de Dios es superior a los planes personales. Inciso C. si ¿Sí vamos en el C? C. La participación de la familia facilita el proceso. Hermanos, si de por sí es difícil regresar a Canaán, si de por sí el, el, el movimiento uh, de, de, de un ganado tan grande, con un campamento tan difícil de trasladar, implicaba más de 400 kilómetros para ir desde Arán hasta Canaán. Y aparte, ¿cómo iba a salir Jacob de la influencia de Labán?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 etcétera, etcétera, les comienza a contar todo esto, y luego uh, les, les comparte las cosas que él decide hacer, y ellas dijeron, verso 14, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas porque nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Lea conmigo el 16. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Y entonces, hermanos, Jacob, que entre todas las cosas también era inteligente. Jacob entiende que si va a tomar una decisión que va a afectar la vida familiar y que va a ser acorde al plan de Dios, al propósito de Dios, Y que sus esposas no son precisamente muy espirituales, porque han crecido en la casa de un padre pagano, y porque él no ha sido el esposo líder espiritual que debe haber sido. Pues entonces, ahora Jacob llama a sus esposas afuera del campamento y les dice. Es tiempo de tener una conversación privada, de esposo a esposas. Y allá, él, él, él habría pensado bastante cómo tratar el asunto, porque se trataba de, ¿de quién se trataba? El asunto que iba a tratarles, de Labán, su suegro. Y el hermano Jacob comienza por sentar el principio básico. Y les dice, mira, no es asunto mío, esto es asunto de quién, de Dios, es asunto de Dios. Finalmente lo que tenemos no es estrategia mía, Dios nos lo dio. Y ustedes saben que ya no es muy conveniente el, ¿cómo dicen? No sé, pero dice algo así como que el arrimado. ¿Quién más? Y, y y Jacob diría, pues hemos estado aquí en casa de Labán, pero ya han pasado 20 años. Y ya Labán, su padre, ya no carga a los nietos, ya son muchos. Quizá a principio con Rubén y con algunos más todavía ah, dejaba que se sentaran en su regazo. Pero ya, imagínese, once. Es más barato por docena. Y, y entonces ah, ya ha cambiado el semblante de Labán para con nosotros. Y, y realmente ah, deberíamos tomar alguna decisión. Y Dios me ha dicho que debemos regresar a Cana. ¿Qué está haciendo? Está participándole a sus esposas, a su familia. El plan de Dios para cumplir el propósito de que José, la simiente, no se críe bajo la influencia de Labán y de la familia de Labán, sino que vuelva. a la tierra de Canaán y se críe bajo la influencia de los padres de Jacob, Isaac y Abraham. La casa de tus padres, regrésalo allá. Y, hermano, todo está apuntando a José. Y vamos a hablar de José en, en, en los capítulos finales de, del, del libro de Génesis. Pero, pero estamos aquí nada más... A enfocando, ¿verdad?, a la visión para entender que Dios tiene un plan sobre la vida de José. Y por esa razón le está diciendo a Jacob, regresa. Y ahora Jacob, que podía tomar como buen líder de, de la casa y como que es el que lleva los pantalones, y ustedes, yo digo, y ustedes hacen, no, no. La sabiduría ahora de Jacob lo lleva al punto de, esposa. vamos a tratar un tema, un asunto importante. Se trata de, del propósito de Dios. Necesitamos regresar a nuestra tierra porque Dios me lo ha mandado y lo ha revelado. Y ustedes han visto lo que Dios ha hecho a lo largo de, del tiempo. Vamos a comparar cómo cómo la van. Tenía toda la influencia para despojarnos y cómo Dios no le ha permitido. Por la gracia de Dios, Dios nos ha preservado. Regresemos a Canaán. Y las esposas dijeron: Pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Hermanos, la participación de la familia. para cumplir el propósito de Dios, facilita el proceso. No sé cuántas veces usted ha tratado con su esposa sobre cosas espirituales, no sé cuántas veces esposas han tratado con su esposo sobre cosas espirituales, y usted ha tenido la reflexión para detenerse y decirle a su esposo o esposa respecto de usted y de sus hijos, mira, mira, hemos prosperado, Dios nos ha bendecido, hemos crecido. La situación ha cambiado. Cuando llegamos a la 13 de mayo, veníamos nosotros. Dios nos ha prosperado y nos ha bendecido. Y Dios nos llama a ser padres como Él. Pero hemos descuidado el andar. Antes era el andar en las calles sinuosas y lodosas de la 13 de mayo. Hoy podemos circular en llantas de carro de últimos modelos. Pero te das cuenta de una cosa. Antes, con los zapatos enlodados, llenos de barro, llegábamos y disfrutábamos con nuestros niños. Del ambiente del culto. Y ahora cada uno trae su coche. Pero llegamos de vez en cuando. De vez en cuando. Y nos quejamos de todo. Es tiempo. De regresar. A Canaán Para cumplir. El propósito. De Dios. Para nuestra familia, porque el propósito de dios es superior a los planes personales. si me estoy explicando más el punto de partida es la celebración de un pacto, el punto de partida es la celebración de un pacto, de qué depende todo? ¿Cómo pueden cambiar las circunstancias? ¿Dónde comienza todo? Todo comienza, hermano, cuando papá y mamá se ponen de acuerdo, cuando papá y mamá deciden respecto del resto de la familia, cuando papá y mamá se participan en común acuerdo de las cosas que tienen que ver con asuntos de temas espirituales y tratan los asuntos espirituales como asuntos prioritarios. Y comienza de la manera más simple, tomando una decisión. Así comienza, tomando una decisión. No es en esperar que algo suceda, que un viento recio y un gran estruendo y lenguas como de fuego se aparezcan sobre la cabeza. Eso ya pasó en el Pentecostés. Pero a veces esperamos que cosas extraordinarias y sobrenaturales acontezcan. Y hermano, en medio de la circunstancia cualquiera que sea, el punto de partida es aquí y ahora tomar una decisión. Con una decisión comienza todo. Y a partir de una decisión comienza todo. La ruta se endereza cuando se toma la decisión de cambiar de dirección. ¿Está de acuerdo? ¿Qué dije? La ruta se endereza cuando se toma la decisión de cambiar la dirección. Ese es el punto de partida. Número tres, ya que hablamos de pacto: el pacto para ser mejores padres. Hermano, la, la ruta, las pruebas. Las pruebas en la vida de Jacob y las pruebas en la vida de Labán. Porque Labán también es parte protagónica en este pasaje. Llegó al punto de llevarlos a considerar si estaban o no siendo los mejores padres. Y si lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo para su familia. Porque lo que Labán había provocado, hermano, Con todas sus tretas para despojar a Jacob, era el celo de sus hijos contra su yerno, contra su cuñado Jacob, y de paso contra sus hermanas, y de paso contra sus sobrinos. Entonces estaba provo provocando... sus tretas malos resultados, reflejándose en su rol de padres como malos padres. Después de que se, se culpan uno al otro, se debe el diálogo, no vamos a leer a todo por razón de tiempo, pero es bien interesante, si le gustan las novelas, lea ustedes los capítulos de estos y va, va a encontrar pasajes muy interesantes. Ahí están las intrigas y los, y los tratos y, y, y, y todas las cosas que se dan, la trama que se da en una buena obra de teatro. Y llegan entonces estas, estos personajes al punto, versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, está diciéndole Jacob alabado, de cierto. Me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Y Jacob sabe que Dios habló con Labán anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías. te está defendiendo, ¿verdad? Las hijas son hijas mías. Y mis nietos, los hijos de ellas, son hijos míos. Y las ovejas que tienes, porque tú no traías nada No le dice, pero solo quiere decir, son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a, a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? ¿Qué está diciéndole Labán? Te has traído lo, lo que debería ser más valioso para mí. Te has traído a mis hijas y te has traído a los hijos de mis hijas. Yo no sé, hasta hace un momento lo que más le dolía es que se había traído sus ganados. Pero ahora parece que, que Labán está cayendo en la reflexión que más importante que los ganados y las crías de los ganados es que viene con las hijas y las crías de las hijas. Y de repente entra Labán en la reflexión. Te has traído algo muy valioso. Y lo malo, estaría pensando Labán, es que estás poniendo una distancia de más de 400 kilómetros. 400 kilómetros de distancia entre una ciudad y otra, en aquel tiempo, donde se avanzaban unos 20 kilómetros por día, era bastante. Y le está diciendo, es probable, no le está diciendo, pero sí estaría pensando, que no los voy a ver jamás. Te estás llevando mis hijas y te estás llevando mis nietos y jamás los voy a volver a ver. Verso 44, ven pues ahora, ya llegaron al punto hermano donde Dios los quería poner a ambos como padres para reconocer que es necesario ser padres responsables, como el Padre es. Y los lleva a ese punto, en lo cual ambos, ambos están para celebrar un pacto. Ven pues ahora llegamos pacto tú y yo.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 Y lo llamó Labán, Jegar Shaduta, y lo llamó Jacob, Galá. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galá. Y Mispa, por cuanto dijo, Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Y hermano, el pacto para ser mejores padres comienza, inciso A, por poner a Dios como testigo del pacto. Un pacto no es solamente uh, un contrato convencional y comercial entre dos personas de manera privada y particular, pero el pacto de que estamos hablando, más allá de lo formal, para caer en el ámbito de lo espiritual, de lo obligatorio, de lo eh, trascendente que es, no es Labán y Jacob, es Labán, Jacob y Dios. Y Dios va a ser testigo de este pacto. Por eso es un pacto. Ni necesitaríamos, ni deberíamos firmarlo, y notariarlo, y sellarlo, y registrarlo, y, y, y depositarlo. Dios va a ser nuestro testigo. Poner a Dios como testigo del pacto. B, poner a la familia como prioridad en el pacto. Y hermano, no es un pacto en el cual ah, están poniendo los ganados como prioridad. Ya eso ya pasó, ya eso uh, se hizo antes, ya hicieron muchos pactos que igualmente no los dejaban satisfechos. Pero ahora es algo más serio, es la familia, es la familia. Y en el pacto, note usted, en el pacto a Labán, que también es listo, si no pregúntele a Jacob, Labán le dice a Jacob, Esto quiero que esté suscrito en el pacto, muy claramente. Verso 50. Leamos juntos. Si afligieres a mis hijas, ¿qué contiene el pacto? Una promesa de que Jacob va a tratar bien, va a tratar con amor a sus hijas. Pero también, note usted, algo importante, algo sobresaliente. Primero es, no las vas a afligir. No las vas a maltratar. Sea tratada la esposa como vaso más frágil. La vas a tratar bien. Yo no voy a estar allí para ver que cumplas con esto, pero Dios, que es testigo del pacto, va a supervisar el pacto. Y te vas a comprometer aquí que vas a tratar bien a mis hijas. Y segunda cosa, que se contiene en el pacto, en donde la familia se pone en alta prioridad es, asegúrame aquí, delante de Dios, que vas a ser fiel esposo. Y que no vas a tomar a otra mujer por esposa. Le salió lo buen padre a Jacob, a, Bra, a, a Labán, el buen padre, el sentimiento del buen padre, el sentido del padre. Yo no puedo retener a mis hijas y no puedo retener a mis nietos, entiendo finalmente que es mejor que uh, tomen su, su dirección y, y vayan donde Dios les diga que vayan, Está, estoy de acuerdo, no me gusta, no me gusta, no nos gusta. A veces, hermanos, desprendernos de los hijos. Los nietos son algo tan especial. La perlita Sofía. ¿Sabe cómo conquista al abuelo? Ella se acerca y dice, yo. hermoso ¿y sabe? Uy. no tiene fuerzas y Labán le dice a Jacob asegúrame que las vas a tratar bien y asegúrame Que no vas a buscar a otra mujer. Que te vas a guardar fiel. Para ellas. Ese es el pacto. Y hermano, cuando llegamos. Al altar. Dijimos. Sí. Acepto. Acepto. La fidelidad. A mi esposa. Y acepto. También. el buen trato, a ella y a la descendencia. No es diferente el pacto, es pacto familiar, es pacto por la familia, es pacto por la fidelidad conyugal y es pacto por la paternidad. Y yo no escogí Génesis 31 porque era el día del Padre. Génesis 31 correspondía al día del Padre. es el pacto de la paternidad poner a la familia como prioridad en el pacto y finalmente sí profundizar las relaciones familiares para preservar la paz y entonces lo que hace lo que hace Labán eh, Y Jacob es que ponen un majano, una, una línea divisoria de piedras y ellos dicen, aquí mismo vamos a jurar aquí sobre este esta señal que tú jamás vas a pasar de aquel lado para hacerme mal y yo tampoco voy a pasar de este lado para hacerte mal, porque la intención de Labán cuando venía atrás de Jacob, ¿qué era? Matar a Jacob. ¿Para qué? Para recuperar sus hijas. Las hijas de los de las hijas, porque él dijo, mis hijas son mis hijas. Y los hijos de ellas son mis hijos. Y el ganado que llevas es mi ganado. Entonces, si yo vengo, vengo por lo mío. Y si para venir por lo mío tengo que pasar sobre ti, por eso traigo mis siervos. Y Jacob sabía, Jacob sabía. Y ahora cambia la actitud totalmente de Labán y dice, estas piedras, de aquí para allá, yo no voy a pasar jamás para hacerte mal, pero asegúrame, porque no se confiaban uno al otro, ¿verdad? Ambos serán más o menos iguales. Y le dice Jacob, ni tú vas a pasar acá, ni yo voy a pasar allá para hacernos mal, para hacernos daño. Jehová atalaye sobre nosotros. Él sea Mispa, Él sea Vigía, Él sea Guardián. Yo no confío en ti, tú no confías en mí, pero yo sí confío en Dios. Y Dios no te deje venir para hacerme daño. Y Dios no permita que yo vaya para hacerte daño. Y se reconciliaron allí. E hicieron la paz familiar. Y termina como una buena novela termina. Versículo 55, lea conmigo. Y se levantó la van de mañana y besó sus hijas y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Puso en una perspectiva diferente el tema de la familia y de la paternidad. Tomó a sus hijos, a sus nietos, los abrazó, los besó y bendijo a cada uno de ellos. Y hermanos. Jacob aprendió una lección de Labán, que le sirvió para toda la vida posterior. Jacob después habría de buscar la reconciliación que Labán buscó con él, con su hermano Esaú. Y después habría de buscar la reconciliación de sus hijos con su hijo José. Y lo veremos eso más adelante. Pero en la aplicación de esta mañana ya dijimos en la parte de la introducción que el paradigma perfecto de la paternidad es Dios. Que podemos voltear, hermano, para buscar entre las mejores personas y hoy, este día, muchos padres seguramente serán honrados por los hijos como un día especial y como un día comercial. Pero podemos voltear a los lados, izquierda o derecha, atrás o delante, y no vamos a encontrar el Padre perfecto. Pero tenemos que levantar los ojos arriba y encontrar al Padre perfecto en la persona de Dios. Y en esa persona de Dios al que llamamos Padre, encontramos a un Padre que ama, disciplina, provee, protege y nos prepara a pesar de lo que somos, a pesar de lo que somos. Y sigue siendo fiel por su pacto y por su propósito, porque cuando nos casamos y Dios nos dio descendencia, ¿sabe que Dios buscaba? En la descendencia nuestra, buscaba una descendencia para Él. Eso dice el libro de Malaquías. Sé fiel a la mujer de tu pacto y el Señor dice, porque yo busco descendencia para mí. Porque Él quiere los hijos para ser su padre. Si queremos el perfil del Padre que Dios desea que seamos, necesitamos ver al Padre celestial como nuestro modelo. Y todo puede comenzar hoy. ¿Y cómo puede comenzar? Con una decisión de hacer un pacto. Esta tarde estaremos hablando más, finalmente. De este tema. Por ahora, podemos comenzar a preparar nuestro corazón y nuestra mente para la celebración de un pacto. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Inclinando nuestra cabeza, hagamos un rápido recuento. una sencilla evaluación de cómo ha sido nuestra paternidad y qué tan cerca estamos de parecernos al padre al padre perfecto y usted quizás está frustrado esta mañana y dirá hermano yo nunca podría ser como el padre pero él nunca nos pediría que fuéramos algo que no podemos ser él siempre nos dirá mi presencia Irá contigo. Mi presencia irá contigo. Esta mañana usted puede decirle al Señor. Que quiere avanzar. En el proceso de ser mejor padre. Padre te damos gracias esta mañana. Cuando vemos la vida de Jacob. La podemos ver como una historia. Pero también la podemos ver como una lección. Como una instrucción. Hay tantos principios que podemos desprender, y esta mañana tal vez no hemos sido capaces de poder señalarlos con claridad. Lo que no hemos podido hacer nosotros, Espíritu Santo. Que tú hayas sobrado en la mente y el corazón de cada oyente. Y que tú permitas, Dios, que cada oyente haya tomado para sí lo que tú habías previsto antes de llegar aquí, que nos darías a cada uno de nosotros. Solo pedimos, Dios. Que no echemos en saco roto lo que hemos oído. Que vaya sobre nuestros corazones. Y podamos preparar los corazones precisamente esta mañana para comenzar, para proponer, para proponernos como familia a celebrar un pacto. Un pacto de buen trato, un pacto de no agresión, un pacto de armonía, un pacto de amor, un pacto de consideración, pero un pacto de obedecer fielmente a tu palabra. Y a tu propósito. Nos encomendamos en tus manos y te damos gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén.